Meccan etapa 25. Amsa bin Abdul o Muttalib, el león de Dios, y Omar bin Al-Katab, que Dios esté satisfecho con ellos, se volvió musulmán.